Música Plata, sermón, oxímonor, Lady Gaga y Shinda Compuestos que se atraen, no tienen sanción Se merecen morir bien muertos Música Buenas tardes, Nuestra América, terminé Mad Men, dice no. Anita Lorenzi, la bien. productora ejecutiva de este programa. Era un carrerón, hora, era un carrerón hora. hizo. Sí, tremendo, <risa> tremendo. Eh, ganó debe haber la un, ganó lo, el, la, la medalla de los Juegos Olímpicos de la Juventud sí. en categoría Ver Mad Men en el mayor tiempo posible. Sí. Lo más rápido que se pueda. En el los, menor tiempo los posible. Los Paralímpicos de las series. Esto sí es cuento. la Tercermón, eh programa número 249. Mi nombre es Manuel Benizabal. Ojo, me acompañan Patty Mayonís, Tristán Basile. Hola Patty, hola, hola Manuel Benizabal. Hola ¿Cómo Manuel, ¿Cómo les va? muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. 249. Sí. O sea Se que viene el 250. Viene el... No, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a usar Estábamos ahí tirando el algunas cuartito, ideas. En el cuartito. Estábamos tirando algunas eh, para que el público vote. ¿Por qué no vamos a tomar una, una cerveza? Unas chelas. Unas chelas <risas> con el público a la salida del próximo programa, por ejemplo. Bueno. ¿El público está o no está? ¿Lo hay Entonces, o no Entonces mueva. Hay. No tenemos así como un, un lugar como los que van... O sea, la Coneja China, Agosto. ¿Un lugar propio? Ese? Funes, birrería. Nos encontramos todos después ahí. ¿En La Plata? ¿Y son amigos nuestros. No, y nunca si te creen con... pintas. Lo, lo más que hemos consolidado ha sido el colibrí, acá la vuelta. ¿sí? <risa> es el lugar que más hemos consolidado a lo largo del tiempo. Con ah, eso te digo todo. Nos el colibrí. <risa> arroba Ana Gastagneto, arroba Gastón Gastagneto. Nos vemos en el colibrí de la salida del sermón. No, y la y bueno, tortilla es la de Es más larga que hemos construido sí. con ah, o con pura vía pero no da. Lo que por un canje de esa tortilla de papa. No, y el flan mixto. Oh, Dios. Impresionante. Súper recomendable, la verdad. Sí, sí, sí. sí. Y, así que, Muy barato, vayan. Vayan al colibrí. Celebramos que la plata pública se vaya por la, la canaleta del colibrí. Por la canaleta de, de los bodegones. Sí, eh, que tanto nos gustan. Volvemos al aire después de... Eh, 15, días, de ¿no? 15 días Ah, por eso dijiste tanto tiempo Claro claro no me entendió, por eso, me entendió. Por eso no, Como duermen juntos tiempo. ustedes claro. no, uh, entendió. No, entendió, entendió. no nos saludamos a la mañana Directamente sí. Así que, bueno, han pasado muchas cosas En realidad, no sé si han pasado sí, muchas, muchas cosas sí, Es como que son las mismas noticias cosas. Cosas. que siguen Que siguen, así que no se van Sigue ganando la derecha en un loop permanente Ganó Lanús hoy Pati, vos seguís hashtag apocalipsis? No, tengo nuevos elementos para el Apocalipsis, Mira, no se los digo ahora porque que, vamos a empezar el programa con otras energías mejor, pero les tengo guardado algunas perlitas del Apocalipsis para el final. Sí. Hablando eh, de Apocalipsis. A ver. A ver. Bajé del tren y he sí. visto un signo de progreso afuera de la estación, que la verdad, me saco el sombrero que no tengo, que es que están ordenando el tránsito de cómo se cruza la calle vamos. ahí en uno diagonal y calle 44. Están poniendo como una especie de rotondita o algo así de... Que la verdad, les digo, nos va a cambiar la vida a todos. La verdad que es una, una, una un cruce peatonal un cruce peatonal. muy mal eh, gestionado. A la altura del cruce peatonal de la 122 para eh, llegar a la Facultad de Humanidades. Uy, uh, ese cruce es una No, loco, pero no es un puente en este caso. No, ¿eh? no, no, por eso. Pero digo, es el mismo grado de, de, de irregularidad o de... Va, nosotros hicieron un puente que nadie cruza. Que nadie usa, en realidad. Tenés que caminar... 200 kilómetros más doble o el triple sí. Y subir o sea, 12 escaleras Yo una no es vez lo quise subir en bici a, Arriba de la bici Sin bajarme Casi, casi, casi o sea, Me morís. caigo tremendamente En la subidita Ah, pero tiene Tiene rampa Esto, ramposo sí, sí. Sí, sí. No lo usan nadie Tramposo. Creo que nunca había nadie Ahí arriba Lo usan para colgar, colgar carteles Claro Su, si Se convirtió en una cartelera Al cosito sos un heel, básicamente La gente termina y te dice Gil, gil Sí, sí, no da Eh, bueno, esperemos que este sea diferente. Lo que hicieron en realidad fue organizar la curva de A1 al 80, que venía venía pidiéndolo a grito. La verdad, era un desastre ¿sabes? ese cruce. A mí me parece que de lo mejor que ha hecho Julio Garro en esta ciudad... Apá. De lo poco y lo mejor, ¿cómo no, de, decir? De lo poco bueno, y lo mejor a, que ha hecho... ¿Vas a las plazas amarillas de Palos? Eh, el pro a nivel nacional... <risa> <risa> ¿Como fuerza política? Son las bicisendas sí. en esta ciudad... ¿En esta ciudad? ¿En esta ciudad? Y en general... ¿Qué bicicletas en esta ciudad? Hay bicicletas nuevas. Pero son un chamuyo. Bueno, de la, son chamuyo, el, el la de ahora 73 está buena. En el boulevard. Está bien aprovechado el bulevar Está bien. No sé. Está bien. No sé. Eso y el... Podría está extenderlo mal, la verdad. Sí, ¿eh? sí. Hay, mucha, sí, no, hay no. mucha tela para cortar. Eh, claramente hizo una capa... O sea, utilizó la capacidad industrial instalada y... <ríe> y puso conitos. Y, puso, y claro. Y, y pintó de verde. Pero pero bueno, es una buena medida. Está ordenado, ese por este lado van las bicis por este lado van las personas caminantes. La peatonalidad. Y lo otro que también es muy útil si no fuera porque aumentaron el boleto del transporte público en un 500 y 600%. Ah, el boleto combinado. El boleto sí, combinado sí, sí. es una buena sí, sí. medida. Sí, sí. Una Era medida bueno. que podría tranquilamente ser una medida del nuestra. gobierno anterior. El sistema ese de Sube, ¿cómo sí. se llama? El... la red Sube. Red Sube. Sí, la red Sube está bien. Sí, yo hoy pagué, el, eh, está bien, el tercer colectivo que me tomé, 3 pesos. Sí, si no, la está bien que el resto poco. me, me sumó, no sé, 30 pesos. Sí, sí, <risa> Alguna sí. cosa no tiene sentido. Pero, Pero bueno. Bueno, eh, bueno saludamos. Eh, saludamos el, el, las el, medidas porque nosotros... Saludamos el ordenamiento de, de, de, del, del transporte urbano. Cuando asumamos, cuando asumamos, no vas a perder nada de lo que ya tenés. <risa> o de lo que ya perdiste. O de, lo que ya, de lo que ya perdiste. Es un aviso. Eh, va a ser nuestro lema. Sí, acá me pasan el dato de que pusieron farolas nuevas en la placita de enfrente de la Samponciano. Ah, mirá esa placita. Ah, claro, diagonal 73. No, esa es diagonal 80. ¿Cuál es Samponciano? Samponciano Ah, 80. diagonal 80, tenés razón. Ah, esa placita que tiene o sea, que como parece... unos mosaicos, que Se, parece española. Esa sí. iglesia que parece hecha de merengue. Se, esa es rarísima. Sí. ¿Por qué tiene todo un pasadizo en el costado? Le pregunto a nuestra productora que es arquitecta. En el costado como que la está sosteniendo. El peligro de derrumbe. ¿Peligro de derrumbe? ¿O es un, algún tipo de arreglo que está se está obra. extendiendo? Está en está obra. En no, de no hay nadie trabajando. ¿eh? Pero está en obra hace, hace... años. Bocha. Y tiene un pasadizo, una vereda postiza que va por donde estacionaron los autos. lo ¿Han transitado esa vereda postiza? Sí, Me poco la he venido. transitado. Como la que había antes en 51. ¿Y que hay ahora todavía? Eh, Enfrente en al Teatro Argentino había una que ya la sacaron porque terminó el edificio. construyendo el hotel ese. Sí. Había también una pasarela uh -huh. loca. Bueno, en el ex edificio de Humanidades hubo una pasarela también, mucho sí, tiempo. Sí, sí, sí. Seguimos en La Plata, pasa, Ciudad Piva. Daniel Pasarela. <risa> <risa> Mucha pasarela. El programa que hacemos todos los sábados por Radio Nauta. <risa> ¿Vieron cómo han florecido los lapachos? ¡Tremendo! Hermoso, hermoso. ¡Tremendo! ¿Y los jacarandás? ¿Cómo está todo? Excepto los que, los que han muerto por ataques lúmpenes y están sí, florecidos. Sí, sí, sí. No, no, visto, no, todavía no. no ¿Todavía ah, no? Los jacarandás no. Yo los no lo no, no. la nota esa que comentamos la, off la, the record? La, la leí en diagonal. Creo que los jacarandás... Eh, empiezan a florecer Ahora Más en noviembre, el, el, noviembre Más ¿no? en noviembre Como Más tirando banco, al verano El nombre Lapacho Lapacho es hermoso Lapacho la rosado El lapacho rosado Tengo una, un aviso A la comunidad A ver Guarda eh Con este aviso A la comunidad Nos hemos convertido La basura se saca De 8 a 9 de la mañana <risa> <risa> Separen los residuos No, no no se dejen engañar por este otoño repentino. Ah. En muy breve nos vamos a estar recagando de calor y quiero que todos se vayan preparando psicológicamente para ese evento. En cualquier momento. Es lo único que les voy a decir Yo, a la oyentada. Mirá, tengo un recuerdo tan a hermoso. A los pros y a los contras. A los que están a favor de que eso suceda y a los que estamos en contra de que eso suceda, les voy avisando. ¿Nos vamos a cagar de calor? Sí, pronto, muy pronto. Yo todavía es pronto. esperanza de cagarme un poquito más de frío. No, olvídate. Yo recuerdo con tanta nostalgia un noviembre de, de 13 grados. Ah, qué bárbaro que me, me lo pienso y me da me, <risa> me da como un escalofrío. <risa> <risa> me lo pienso. <risa> me lo pienso. Te, te pienso largamente. Sí. Tenemos redes sociales. Sí. Se pueden comunicar con nosotros en Twitter, en Instagram, también en Facebook, o si no, por el teléfono de Radio Nauta 451 69 17. Vamos a estar hablando con nuestro corresponsal, Ajá. el señor Santiago Abel, así que pueden tirar preguntas que le quieran hacer a Santiago Babel. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo viene con la tesis? Desde el cuarto Reich. ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo viene el, el fascismo brasilero y esas cosas? Santiago eh, Babel. Sí. Vamos a estar hablando con Santiago, Abel. vamos a tener el diario de la Tercermón. Tremendo. Vamos a tener las eh, tres canciones. No. Y vamos a tener alguna que otra sección más. Wow. No nueva, eh, no nueva. Este fin de semana termina el Festi Freak, otra cosa que charlamos off the record. Y a ver, pasame tanto nuestro, tanto nuestro operador como nuestro columnista musical, Luciano Laitó, son voluntarios del de ah. Festi Freak. Así que... Eh, Luciano Laitó es el, el señor de la prensa, Festi Freak, prensa del Festi hace varios años. Es prensa del Festi ¿Es voluntario eso? Todo es voluntario me decime, que, decime que le tiran algo <risa> Acá el operador Que es Guido Rusconi los Tiene, una Tiene una remera Tiene una remera ¿Era una remera? Sentí envidia sí, Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá. <risa> La envidia ¿Cómo cotiza la remera El Petit Frit? Igual la verdad Que el color que vigió En este año Cedoso. Muy flojo No lo, Acá lo van la productora ¿Vos, ¿Vos sos consciente? ¿Qué color es? ¿Crema? Crema Es cremetti Cremetti Crema eh, rojo Skin ¿Cómo es que se llama? Color piel Nude ¿Qué? Nude no lo dicen Sí, nude Y es un poco Es un poco racista, un poco racista Pero bueno <risa> Como el bueno, no color piel De los favorcastes es, que, es como el color piel Claro, es lo mismo Claro Nude eh, ¿Vos sos consciente de Que con esa remera Vas a lugares Y la gente te mira Uy, qué chico interesante Qué sé yo O no? ¿Vos te pensás que no lo sabe ¿Por qué se anotó alguien claro. como voluntario durante 15 días? Para tener esa remera, Tristán. Soy todo capital social, todo estoy, capital social. Estoy, dur estoy durmiendo. ¿yo está? ¿Estás sí. haciendo subtítulos, de verdad? Mirá qué impresionante. Mirá. Mirá qué impresionante. Hacer qué subtítulos. ¿m? Qué tul. Los, e los escribís. Los... Ah, traductor. los e Claro. Qué bien. Impresionante. Bueno. Hay, ¿Hay oficios y oficios? Sí. Uno es no, no Es volu todo voluntario. A cambio de... Ya lo explicitamos a cambio de capital social y cultural. Claro, si sí, Nada es gratis uh -huh. en la vida. Bueno, eh, esto es la Tercer Mon. Vamos a estar hasta las 20, como cada sábado. Y vamos a arrancar. Tenemos una, una lista de temas de del Día de la Fecha que tiene varias novedades. Porque a hubo ver. algunos lanzamientos... De discos, adelantos de discos, eh, por ejemplo, Babasónicos ya venía amagando desde agosto más o menos, habían presentado eh, La Pregunta, que sí. como como single, como la sencillo. Es... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es, cómo es? ¿Se puede cantar? Sí, se puede cantar, por, <risa> por supuesto. Ah, oh, bueno, pido permiso. Pero no, me tienen que acompañar. No, no. No, no. Ah, <risa> Porque yo tiro a la Arruguéito <risa> <risa> me, me tienen no, que acompañar Quiero cantar la de los Hadrones Que me encanta No, bueno, no, no Vamos a No te pedimos eso No te pedimos <risa> ya, ta, ya pasó, ya pasó Bueno, salió el disco <risa> El disco completo Que se llama Discutible Nombrazo Nombrazo Vamos a escuchar El tema trans algo De Babasónicos De este nuevo disco Lo pueden buscar en Spotify Y en un montón de otros lugares Y ya volvemos con la tercera Yeah. 18.23 en toda la República Argentina y mmm, vamos a hablar con Santiago Abel, que está en Brasil. Pero eh, lo vamos a llamar por... Todo esto en vivo, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. ¿Por WhatsApp lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar por WhatsApp. ¿Acá en vivo? ¿Lo, lo llamás vos? No, llamalo vos. Bueno, espera. Que... <risa> ¿Qué pasó? Bueno, no. no, no, no. Se Estoy viene... diciéndolo ahora, yo. <risa> Se vienen las elecciones en Brasil el domingo que viene falta poco y nada para la cachetada de lo que de lo que se está denominando el fascismo brasilero. Sí, no va a pasar nada bueno, ¿no? No va a pasar nada bueno, ni nada que vos no quieras que pase, tampoco. A ver. Santiago. Hola, hola. Hola. Hola, Santi, ¿nos escuchás? Hola, hola. Tenés que apagar la radio, porfa. Porque está un poco Santiago, desfasada. Santiago, acercate a la radio y bajala, que escuchamos un retorno... <risa> Ya, Pero... claro, somos la metro Ahí claro. está, ahí está Gracias ¿Cómo estás, Santiago? Bien, bien, estoy bien Me agarraron de repente, lo estaba escuchando y estaba como re Claro Y yo ni entonces estoy como 10 minutos atrás claro uh, Es que tiene que salir por Me las toninas, tiene que llegar Claro, o sea que todavía no te, no te llamamos en Brasil Claro <risa> Exactamente, estoy, ustedes están en el futuro y yo estoy hablando desde el pasado No, no, no, no tremendo, me da calofrío No, no, tengo miedo, tengo un poco de miedo <ríe> Me quiero ir <ríe> Bueno, ¿cómo estás? Yo estoy bien, estoy bien, no me importa nada Hay una manifestación ahora a favor de Haddad y no voy a ir porque estoy hablando con ustedes Uy, Y después voy a al cine Estamos, estamos bueno. colaborando en la desmovilización brasileña sí. Eh no saben lo que son las movilizaciones acá, son una fiesta. ¿Es ¿Va? irónico? Que es un remix, es un remix de las de las canciones como de de funky serían. Y todos están contentos, saltan <ríe> y toman alcohol. Es un poco de que va a ganar Bolsonaro en 7 días. Eh, pero los brasileños no son así de en hecho, general. No, nos empezamos a creer que es posible, que no. Mm. Son, son así en general o sea, Estamos bailando alegría, en un sí Titanic es. que se hunde Hay que tocar el violín <risa> ¿Hay un clima de... ¿Se viene el fascismo y nos van a matar a todos? ¿O, o no? ¿O hay más tranquilidad? Más, Lo que ob... pasa es que es... Es difícil de creer Es algo tan absurdo Que es difícil de creer, de darte cuenta De saber qué va a pasar Y también, eso a veces se vive pero es una negación de la realidad también, porque ahora hay un cierto hay un nivel de fascismo alto claro. que, que no queremos ver. Entonces eh, las pocas personas que están así alteradas es que no no pueden ver lo que pasa en general, por lo menos acá en la ciudad donde vivo, que es una ciudad chiquita de 150.000 habitantes. Eh, pero me parece que Brasil es un poco en general no no se hace la no hay no hay paranoia. Si hay tristeza mucha tristeza, sobre todo en cuando es que toda tu familia está apoyando a, a Bolsonaro, entonces esa gente sí está triste, llora, eh, pero no es paranoia y enojo, sino más bien tristeza. Santi, ¿y desde desde allá, desde la gente que vos conocés o en los círculos en los que te moves, está medio firmado que gana el, el domingo que viene o todavía hay un halo de esperanza de que se... De que el PT logre repatriar ciertos votos que se perdió en la elección anterior. Ay, hay un halo de esperanza. Eh, parece, por ejemplo, con Dilma. Dilma daba la sensación que perdía y ganó. Eso es lo que dicen. Pero después, si te pones a pensar... Eh, acá no es una sensación. es Tenemos la seguridad claro. de que va... De que sí, sí. va a ganar bolsonaro entonces es muy difícil eh, y también nos ponemos a pensar como por qué es que la gente lo vota y también es muy difícil porque hay muchísima gente que lo vota por razones muy diferentes eh, hay algunos que hay gente que está muy mal y necesita que cambie su vida entonces baja va, va a votar a bolsonaro hay muchos que que, que van a la iglesia a la iglesia y en la iglesia se repite un discurso parecido al de bolsonaro entonces van Y lo votan, hay mucha gente que odia al PT o que hay... en realidad siempre son como eh, lógicas simples en donde bueno, si el PT roba no puedo votar al PT de ninguna forma y no me queda otra que votar a Bolsonaro claro. y, y muchas veces negando lo que dice dicen, bueno no, no es fascista o ¿por qué? ¿por qué es discurso de odio que no entiendo? decía mi profesor de natación y entras al twitter de él y él está celebrando que policías mataron a balazos a cuatro personas estaban robando. O sea, bueno, celebra estos policías que están trabajando para el país, que sé yo, y acaban de matar a cuatro personas. Eso es un discurso de odio. Y pero es difícil de entender qué qué pasa con que primero que no identifican que eso es discurso de odio y que tanta gente lo apoya, tanta gente le apo lo apoya. La sensación en la calle es eh, el otro día yo tengo un pin que dice él y no. Salgo a la calle y me hicieron la cabeza de que me podía pasar algo ese es el miedo que hay que tenemos en la calle eh, cualquiera que eh, apoye de alguna forma al PT, mientras que hay un montón de carteles de Bolsonaro, sobre todo en eh, las 4x4, 4x4 y camionetas, todas tienen unos carteles enormes de Bolsonaro. El sector más rural, mucho digamos. Mucho, eso hay. Hay como mucho orgullo de Bolsonaro y vergüenza y miedo de apoyar al PT. Eso te queda preguntar, Santi, ¿hay, ¿es visible como algún tipo de clivaje de clase o de algún otro tipo que ordene más bien los apoyos explícitos a Bolsonaro o los apoyos más implícitos al PT? Sí, sí, sí. Votar al PT es de pobre. Ajá. Eh, el PT les abra a los pobres y hay mucho odio al PT en los ricos en los y más en los nuevos ricos. El PT... ...tiene una política... ...tuvo una política, por ejemplo, de dar becas... ...para ir a la universidad privada... ...entonces hay pibes que fueron... Eh, ...qué sé yo, estuvieron medicina... ...en la universidad privada y ahora votan al PT... ...al PT, votan a Bolsonaro... ...y esos son la mayoría... ...la mayoría que pasan por la universidad privada... ...y más becados... Eh, ...no quieren votar al PT... ...así que van... ...van mucho a votar a, a Bolsonaro... ...generalmente son o los ricos o gente que tiene mucha identificación con la clase alta y la necesidad de pertenecer, que es mucha, porque hay mucha gente que está muy mal. Eso pasa, que hay mucha gente que está que está muy mal, y el Estado te humilla, es bastante humillante, por ejemplo, ir al hospital público. claro Entonces es muy difícil también que, siendo pobre y teniendo que acceder al sistema de salud, como está acá, después tenga ganas de apoyar al PT. Claro. Ahí me parece que también puede haber una razón por el apoyo descomunal a bolsonaro que es un es realmente lo que dice es difícil de creer parece un forista de la de infobae destilando odio bueno eso es eh, lo que dice bolsonaro en general en las redes sociales y cuando habla Santi esas cosas que solo se pueden ver estando allá como estás vos vos eh, tenés algún amigo amiga cercano cercana que te haya sorprendido con el apoyo a bolsonaro por ejemplo alguien que no te imaginabas que podía ir por ese lado y de repente sí Y todo como que tambalea un poco más. Es que es difícil de pensar que alguien puede apoyar a ese discurso de odio. Es difícil pensar. ya cu Que cualquier persona lo apoye sí. es una ridiculez. Porque vale. es muy, muy violento. Te tendría, tendría que dar vergüenza. Y me pasa eso con todas las personas que conozco que lo votan, que son muchísimas. Ajá. Eh, muchísimas. Están en, en la facultad en natación en por acá son sí, mis alumnos, yo estoy dando clases de español. Eh, eh, tengo alumnas que no son... distintos, no, o alumnas que tengo una alumna que es una señora que trabaja todo el día. Sí. Y lo va a votar, no lo pueden. No dice bien por qué lo va a votar. Pues si estoy cansada lo voto y y es eso, cómo lo voy a hacer y no me importa nada, no, no hay nada, no hay una voluntad de dialogar. Es generalmente el votante de Bolsonaro no tiene muchas ganas de hablar, simplemente de, de hacerlo, como si fuera algo... Es una decisión personal, que, el, que en definitiva lo es, pero como, bueno, lo voy a hacer y no me importa nada. Entonces es muy difícil que esa gente lo cambie también al voto. Uh -huh. Santi, y mmm, en los medios de comunicación y, y, no sé, pensando un poco en las redes sociales también, eh, circulaba mucho la noticia de la fake news, que desde la desde no sé, desde gente eh, que hace campaña por Bolsonaro empezaron a circular ciertas noticias por WhatsApp, ciertas falsas noticias y como que se aprovecharon de eso también para para generar como medio incertidumbre y obviamente tirarle mierda a, al PT. Vos cómo cómo ves en general el clima de los medios de comunicación, de las redes sociales, si se sabes algo o si te han llegado algunas de esas noticias por WhatsApp tipo cadena. Sí, sí, eh. Hay mucha, mucha fake news eh, y no importa. Lo que pasa es que el eje de la discusión no es verdad o mentira. Nadie le importa si eso que comparte es verdad o mentira. No solo los antipetistas, sino también la gente que apoya a Haddad. Entonces es, es difícil eso porque ya no importa. La gente comparte y decís pero vos chequeaste esto. No solo los votantes de Bolsonaro, los otros. Hay una historia que suena bien y claro. la comparten, claro. entonces no importa, nadie busca si es fake news o no y lo comparten igual y es algo que, que se hace inclusive antes de las elecciones, la gente comparte historias que suenan bien y el eje de que es verdad que no, no, no les importa, tiene más hay algo que tiene que ver con la fantasía yo pensaba en el programa de tele de los domingos que trata sobre la actualidad y se llama Fantástico, es el nombre de fantasía, y eso me parece que ejemplifica eh, el, el cómo es difícil de ver el eje de la, de la discusión, hay noticias falsas, la campaña de Bolsonaro está basada, ahora salió, se reveló que oh, no sé cuánto WhatsApp para disparar, eh, creo que eran 3 millones de reales para disparar un montón de noticias falsas, eso está... Eh, muy bien pensado cómo, cómo se van a, a, a disparar las noticias pero más allá de que sean falsas o no es que la gente las quiere creer y es son cosas muy simples como uh, la, la candidata vicepresidenta con una remera que dice Jesús esta bestia ah, solo sí, eso David. genera muchísimo odio y el problema no es esa noticia falsa sino que genere odio claro. lo mismo pasa con el kit gay empiezan a decir que se distribuyó un kit gay en la escuela. ¿Qué es un kit gay? Es un libro que existe, que es un libro que está en la librería, pero nunca... Un libro francés donde, para enseñarle a los pibes de seis años, hay un cuerpo desnudo. No sé si uno tiene una pija parada o no sé, una cosa así, absurda. Y lo que se... la gente aparece como... Le parece terrible. O hay un dibujo de dos varones besándose. Y eso ya es respierta un odio terrible, entonces ya no importa si la noticia es verdadera o es falsa es que ese hecho genera tanto odio que la persona va y vota y no hay una reflexión de, de del orden de lo racional, sino que va más del orden de la fe y el odio que llevan a, a las personas a apoyar eh, una, un discurso que tiene mucho que ver con lo que después se dice que en Rusia pasa, que es la línea del Eh, de la propaganda gay donde van a votar, eh, donde cualquier cosa cualquier representación de la homosexualidad en la vía pública o en las novelas está sancionada por la ley está ahí eh, eso no quiere decir que, que el ejército va a salir a matar eh, homosexuales me parece que no tiene sentido porque la gente ya se suicida vamos hay un índice altísimo de suicidio que tienen que ver con ese odio me parece que sí, que el problema está en los indígenas que reclaman las tierras y, y Bolsonaro ya dijo que se las va a sacar, sí. entonces ahí sí va a haber Supongo que puede llegar a haber un genocidio pensado con el por, por el Estado para recuperar ciertas tierras y entregarlas a la a la, explora, a la explotación, ahí sí. Eh, es factible, pero es eso, ¿no? una incertidumbre total. Santi, respecto a lo que a lo que fue la movilización de las mujeres antes de la, de la primera vuelta que después lo que se vio fue que hubo un crecimiento del voto femenino a bolsonaro que qué pasa con las mujeres y este discurso misógino que tiene bolsonaro y, y cómo sé cómo se está traduciendo si va a haber otras movilizaciones o qué está pasando con ese tema eh, en argentina cambió mucho el discurso en relación a las mujeres después del Ni Una Menos acá no, no hubo eso y está todo bastante bastante atrasado, no se discute el discurso de la iglesia, es un problema yo fui a un casamiento y la iglesia baja, eso de que las mujeres se tienen que quedar calladas y apoyar y acompañar y pasar momentos difíciles eso lleva que, por ejemplo yo tenga dos alumnas grandes que les tienen que pedir permiso a los maridos para ir y a veces se les hace muy difícil Eso, pedirle permiso al marido para salir a una clase de, de español. Entonces, eh, no se pueden organizar. Lo que les pasa acá a las mujeres que se quieren organizar y que organizaron eh, el movimiento de mujeres contra Bolsonaro, después no se pueden poner de acuerdo sacar una consigna contra... No, a favor de Haddad. No, no, no están... No no le salen, no tienen ganas. Entonces ahí se desarma el grupo. Eh... Les hay, hay un problema en la, en la organización y una falta de reconocimiento como grupo eh, no están construidos los lazos de solidaridad entonces ahí es, es fácil votar a Bolsonaro pasan en todo lo que podemos llamar llamar de minorías mucha gente sí. dentro de, de esos grupos que Bolsonaro ataca eh, están lo apoyan y él mismo sale con un video al lado de un gay Un video al lado de un negro Diciendo, bueno, él es mi amigo ¿Cómo yo puedo discriminar si tengo un amigo gay? Si mi peluquero es gay O si tengo un amigo negro Y ese discurso pega Entonces ahí ahí se entiende un poco el, el apoyo que, que recibe Claro Santi, y volviendo a esta cuestión de por eh, ¿Por qué se vota a Bolsonaro? Vos decís, es un voto más emocional, es un enojo contra algo que no está bien definido y ya fue y se vayan todos a cagar y voy a votar a Bolsonaro. ¿Qué es? ¿Cómo se puede descifrar un poco eso? ¿Es un hartazgo con la política? ¿Es un fracaso no solo del PT sino de los partidos tradicionales del Brasil? ¿Es un fracaso de las otras opciones más de derecha? ¿Y una emergencia de algo nuevo que dice, bueno, ya fue todo? ¿Cómo, cómo se puede entender una puntita de eso? Eh, sí... Lo que pasa es que qué es la política para los brasileros los brasileros postean ahora que se acabe la política entonces uh -huh. la política se acaba el día de las elecciones la política es ahora que te pasa que la gente se discute y se pelea después se acaba la política y no forma parte de la vida social no hay más política claro eh, la política es algo que aparece cuando hay un problema que aparece cuando roban que aparecen cuando eh, tu vida que eh, ¿Qué sé yo? se te muere un tío en el hospital porque hicieron todo mal porque no hay no hay presupuesto y no llegan las cosas. Eh, es está relacionada solamente con lo malo. Entonces hay odio hacia la política. Los posteos en Facebook ahora son, me cansé de la política. La política no es organización, la política es, es como una cosa más que compras. Más que Brasil es muy grande, entonces la política está en Brasilia que siempre está muy lejos donde están todas las personas que roban. Eh, yo quería explicar Eh, el concepto de animal político en una clase porque aparecía en un texto sí. y para ellos un animal político era alguien que robaba claro. la, la palabra político robar, están ahí muy cerca y por otro lado se cree mucho no hay un discrimiento total en las instituciones se cree mucho en la iglesia y en la policía militar entonces Ajá. ahí también se explica que Bolsonaro eh, llega al gobierno los, los la escuela buena de la ciudad no es el nacional es la escuela militar donde mandan a los adolescentes. Joya. Entonces, como el descrimiento el decremiento no es no es total, se sigue creyendo en las instituciones, por eso también se apuesta a Bolsonaro, porque Bolsonaro, ¿qué dicen? ¿Qué dice el profesor de arte de la escuela? Que la plata tiene que ir para la, la policía militar, la policía militar es la que tiene que manejar la plata del país. El profesor porque de arte. Son honesta. Ya están en cualquiera. Claro bueno eh, se piensa en llevar militares a la escuela y el el pueblo está como a favor de eso claro. eh, el rescate de los valores eh, por la policía militar y ahí están las personas las personas honestas inclusive es una forma honesta de, de hacer una vida de tener tu casa de tener tu auto eh, falta de, creen mucho en esas instituciones mucho mucho respeto entonces ahí también se entiende por qué bolsonaro que es un militar puede parecer un buen partido para sacar Brasil adelante con esa idea de que Brasil se está hundiendo y se transforma en Venezuela en tres semanas. Y con y con todo esto que vos decís de que la política es igual a robar, ¿tuvo mucho que ver todo lo que fue el impeachment a Dilma, el lavallato, y eso o es algo que viene desde antes, digamos, como más una tradición política diferente a la que nosotros podemos conocer? Claro. Eh. Me parece que se viene instalando de a poco pero con el con el lava yato eh, explotó explotó porque fue un, un eh, como muy fuegooneado por los medios entonces ahí y, y los medios instalan la discusión siempre siempre siempre la discusión es se llama eh, como lo dice la globo entonces eh, esa capacidad que tiene hace que Eh, se, se descrea mucho de la política en general. Siempre, todos los días, habla mal de los políticos. Entonces, eh, si bien viene antes, a partir de, de Lava Yato hay hay ahí un, un odio terrible. También las políticas de inclusión social, que siempre a, abarcan solamente una parte. Entonces, todas las personas que se quedan afuera claro. también tienen un resentimiento muy grande. Las personas que se quedan afuera y las personas que acceden socialmente a otro estatus social también terminan generando odio contra esas políticas sociales que son los que los estigmatizan donde hace que bueno eso que vos tenés no te lo mereces porque te lo regaló el gobierno entonces uh -huh. ahí es todo todo odio hacia el PT Santi, eh, con un largo suspiro de desesperanza no, es, muy, es desesperanza <risa> al nivel de que el otro día yo me levanto acá y la chica, que mi amiga que vive conmigo que toda la familia que es evangelista Eh, bota a bolsonaro inclusive el padre que es cristiano eh, llorando esa es, es, es eh, eso es lo que lo que se viene acá bueno bárbaro te <risa> mandamos un un abrazo grande, la verdad que impecable, muy muy bueno el, el panorama que, que nos diste y seguramente te vamos a estar llamando otra vez. Sí, para... y trata de volver lo más rápido posible. <risa> sí, sí. sí, hay, no que, repatri es que, hay este, que repatriarte. No es que acá esté todo demasiado bien, pero trata de volver. <risa> Dale, sí, sí, sí yo ya estoy, ya estoy armando las valijas. Yo <risa> llego para el programa 250, pero llego pronto. <risa> bien. Gracias, Santi. Te un, un beso enorme. Un beso y te queremos un, un montón. Un abrazo grande. Felicitaciones por hacer ese programa tan maravilloso. <risa> Ay. Igualmente, gracias. Bueno, hablamos con Santiago Abel. Nuestro... Qué fantástico, la comunicación vía WhatsApp. No, no, no. Yo no sí. lo puedo creer. Sí, sí. ¿Eh? Hagamos. Bajes, sí, eh, sí. No estamos, ¿viste? Tampoco <risa> en el centro de, de, de internet del mundo. Vía satel vía cable coaxil. Coaxil, sí. Ni un lag, nada. Nada, nada. Che, me parecieron tremendamente zarpada la respuesta de Santiago. No, no, impresionante. No, igual Santiago está afilado desde que vino está, la otra vez y le hicimos un, sí, un sí, ping-pong. Sí, sí. Está afiladísimo. Está afiladísimo. Yo creo que nosotros estamos en cualquiera. Corran, corran a Pablo Semán y traigan a Santiago a Bel. Sí, no, para... está muy bien. Está muy bien. Sabe leer muy bien la realidad brasileña de la periferia. Impecable. Sí, sí, sí, sí. No, y además eso, está re bueno que... Está re bueno, qué sé yo. Le tocó estar ahí y tiene como una... Una perspectiva diferente de la que puede tener alguien en una gran ciudad en san pablo o en, claro, está en pasar río río de janeiro claro uh -huh. es como del interior no sé igual cómo se divide son brasil pero bueno bueno Eh, Estamos a las manos chiquera. Una cagada Chiqués. total Corran. y absoluta uh -huh. Así que um... Que venga Santiago por 3 años Hasta que llegue el Bolsonaro argentino No, el, el Bolsonaro argentino Si llega, va a llegar de un día para otro Y decir, sí, hola, sí, pum, sí, y ganó sí, sí. Desde vamos que aparezca haciendo... hasta que ganó Va a pasar 5 días Ya lo Qué dijimos, vamos a estar haciendo campaña a favor De, de Macri en el Balotage contra el Bolsonaro argentino Recuerden esto <risa> me, ac me acuerdo del día antes Del Balotage de acá de Cioli versus Macri que razón? hubo como una como una pequeña luz de esperanza ah, sí, no. porque cierta cierto personaje amigo de, de todo este equipo vino muy optimista, dijo va a ganar va a ganar Cioli. <risa> No me y tuvimos yo tuve una luz de esperanza Que fue como peor No, como, yo, no, como... no yo tampoco tenía esperanza Tenía mucha desazón de después de la primera vuelta Entiendo lo que lo que sienten Porque fue un poco lo que sentimos nosotros sí. en el 2015 Con sí, sí. medio... otra magnitud, pero sí. la verdad que es lo, es lo mismo Esa sensación de que Estás en un tren que va hacia un futuro horrible Y no te podés bajar, y ya está mm, ya Y arrancó. no hay soluciones, no hay soluciones y el, el, Es el peor de los escenarios posibles uh -huh. Eso, es que como sí. que inimaginable Yo lo pienso, pienso mucho en, en Lula de Silva, preso con toda esa situación, es un horror. No, no, es realmente... No, no quisiera ser él, la verdad. Bueno, vamos a ver cómo seguimos en este programa. Eh, vamos a escuchar a Crema del Cielo. Ah, mira Otra novedad. ¿La canción nueva? Otra novedad que no es tanto porque si acá, en este <ríe> Inclusivo, programa... Inclusivo, en no. el tercer modo. <ríe> ya... Eh, <risa> hemos tenido una trayectoria de recorrida casi stalker de esta banda Así que ya sí. algunos ya conocemos esta canción Sin embargo la han editado y la han sacado en Spotify esta semana Ayer más específicamente Es del disco nuevo que se viene que se va a llamar Knock Racional <risa> Estamos bancando los nombres de los discos Vamos a bancar este Hugo Dudas de las ¿Ya las pudiste despejar las dudas respecto al nombre de no, pregunté, disco? No, pregunté Había entendido mal porque vos pensaste que se llamaba de otra manera o Se Knock Racional No sé qué, no sé qué No, pe pensé que había un juego, ah, un juego de palabras Hay un juego de palabras Ah, bueno, por eso Es Knock Racional, Rock Nacional, Knock Racional Pero pensé que además había un hay juego de cosa. palabras político Claro, no. pensé que un juego de palabras político Esa era mi pregunta no. Si hago todo sí, ese sí, juego sí. para Crema del Cielo sí, Bueno, es, es la pregunta, queda abierta la pregunta Vamos a escuchar el primer eh, simple de Crema del Cielo De Knock Racional, Hombres sin Corazón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 Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta 106.3 Ahora, el diario del Tercer Món Una sección de humor 18.53, esto es el diario de la Tercer Món, eh, hoy hubo una multitud que se movilizó, no hacia los Estados Unidos como la multitud que se viene movilizando desde Honduras para um, migrar, sino en busca de paz, pan y trabajo, una multitud eh, sindical y no tan sindical, sindical, político sindical, eh, paz, pan y trabajo, vamos a escuchar los únicos oradores fueron obispos. Ah, mirá. Sí, vamos a escuchar al obispo Maletti. <ríe> Me <medio> Maletti. <ríe> Me medio Maletti en el acto del Frente Sindical en Luján esta mañana. Nuestro pueblo debe ser artífice de su propio destino. Desea transmitir y transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quiere tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quiere que su cultivo sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean siempre respetadas. Hay que reconocer que ninguno de los problemas se puede resolver sin la interacción entre el Estado y el pueblo. Si realmente queremos un cambio positivo, tenemos que asumir humildemente nuestra sana interdependencia. Pero interacción no es nunca sinónimo de imposición. El futuro de la nación no está únicamente en manos de los dirigentes, está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo, en su capacidad de organizarse y también para lograr este proceso de auténtico cambio. Era el obispo Maletti, en, en el acto del Frente Sindical en Luján, en una mañana que comenzó con lluvia, ...y que tiñó de gris la típica postal de la Basílica de Luján... Ah, bueno. ...una multitud se dirigió hacia ese lugar... ...y participó al mediodía de un oficio interreligioso... <risa> ...en el que se pidió paz, pan y trabajo... ...la convocatoria del Frente Sindical para el Modelo Nacional... ...y más de 70 organizaciones gremiales, políticas y sociales... Puso una vez más de manifiesto el rechazo al ajuste implementado por el gobierno de Mauricio Macri Y el reclamo de cambios a la política económica Fue interreligioso porque había... Gente de otras religiones evangelistas Evangelistas, judíos Y no sé qué más árabes ves eh, Era la marcha de Moyano para los grandes medios Sí, porque es el armado de Moyano claro. con los grandes medios la idea de las organizaciones convocantes fue que no hubiera discurso, sino simplemente el oficio y una oración ecuménica. Por los que trabajan, por los que buscan trabajo, por los que se cansaron de buscar Tremendo. y por los jubilados. Tremendo. Estamos todos los sectores, sindicatos... Mira, el cuestionario de la EPH. <risa> <risa> <risa> <risa> Exclusiva, sí, excluyente e intensivo. Porque lo fueron más seis horas o lo menos de seis horas. <risa> Estamos todos los sectores Sindicatos, intendentes, movimientos sociales Pequeños comerciantes Y buscamos fortalecer la fe Que en momentos como este es lo primero que te quieren quebrar Esto explicó Omar Plaini Sobre el espíritu de la convocatoria Ah, el espíritu sí, ojo. ojo al redactor ¿eh? Esta es una movilización distinta a la que estamos acostumbrados La iglesia dio un mensaje a los trabajadores En esta situación tan delicada Que están viviendo millones de argentinos Con un modelo económico que sigue excluyendo Ojalá que la homilía sea escuchada por el presidente y de respuesta a los problemas de la gente, había dicho antes de la movilización Pablo Moyano. Macri estaba cuando al pade a todo sí, esto. Lónicamente. Sí, <risa> <risa> eh, bueno, hubo varias figuras de la política amplia convocatoria sindical, eh, como por ejemplo Hugo y Pablo Moyano, Hugo Jasqui, Roby Baradell, Sergio Palazzo, Esteban el Gringo Castro. Compañero, soy Robio Varadel. Las... ¿Te llegan los audios? <risa> <risa> Ricardo Piñanelli de Esmata, Néstor Segovia de Metro Delegados, Daniel Catalano de Ate, Víctor Santamaría, encargados de edificios, el ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, los diputados y ex gobernadores bonaerenses, Felipe Solay Daniel Scioli. Mirá, volvió Scioli. Volvió Scioli, Scioli. porque está, está al borde de caer en cana. soli Scioli. Sí. También hubo intendentes como Verónica Magario, Gustavo Menéndez, Alberto Descalzo, Ariel Sujarchuk, Walter Festa, Gabriel Catopodis y Santiago Maggiotti. Bien. Qué apellidos que tenemos entre sí. los intendentes. Sí. Walter Festa podría ser un tipo de auto. <risa> no? Me compré un Walter Festa. ¿Eh? Es el universo paguero donde el Ford Fiesta es el Walter Festa. Sí. ¿eh? Abierto, descalzo. Es difícil para un <risas> no intendente. Y el apellido del, del obispo... Ma, ¿Cómo era? Maletti. Maletti. Es medio Maletti. Maletti. en el fútbol. Sí. La misa la encabezó, sin embargo, el arzobispo de Mercedes Luján, Agustín Radrizani. Radrizani. Radrizani. Quien remarcó que... En el pueblo está oh. la capacidad de organizarse y lograr un auténtico cambio. ¡Vamos, ¿no? Radrizani! Sí. Eh, Maletti decía hace un rato que... en eh, los dirigentes pueden hacer... Como que tienen cierta responsabilidad, pero el pueblo se tiene que organizar. Apá. Está bien, está bien. Sí. Además, manifestó que la iglesia no quiere ser ajena y que muchos de sus pastores, como las de los de otras religiones, acompañan a los pobres. Bueno, bien, bien. ¿Bancamos? Hay, hay que unirse porque si no después te comen, viste cómo es. Citaron al Papa Francisco en su Evangelio de la Alegría. En el cual el Papa alienta a que... Y cito al... El Padre Santo No nos dejemos robar la alegría El entusiasmo, la esperanza La comunidad, del evangelio Y el ideal de amor fraterno Esto bueno. es el evangelio de la alegría Según eh, Papa, Papa Francisco. Francisco Que podría ser eh, No nos dejemos robar, punto Podría sí. terminar ahí Defender la alegría como una trinchera puede ser también, <risa> también. pelotudos Bueno, estamos bancando acá la humilidad parece, ¿no? Que estamos quede, claro. quede claro Porque estamos si no bancando. puedes con ellos Úneteles <risa> <risa> Únete. Porque va a venir toda la movida evangelista y nosotros vamos a tener que empezar a defender a la iglesia que realmente vale la pena. Ajá. Eh, a la iglesia de verdad. A la iglesia de verdad, la, a la cristiana la única, apostólica romana. Por otro lado, el presidente Mauricio Macri sí. cerró el coloquio IDEA que se hizo en la ciudad de Mar del Plata en estos días. Y vamos a escuchar el breve discurso que dio ahí. Si esto no cambia, decenas de miles de puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo, no se van a generar. Entonces acá no es una cuestión personal, es una cuestión que limita nuestro futuro. Hoy hay gente que no no puede llegar con su producto a un puerto porque el costo es prohibitivo. Entonces abandona, abandona su tarea, abandona su, su, su chacrita, abandona lo que está haciendo. Entonces digo, ya son batallas que, que tenemos que dar todos, absolutamente todos. Pero lo mismo con la, la legislación laboral, ¿no? O sea, metimos lo de la rt y está cambiando, pero no alcanza. Entonces, donde voy me dicen, no me animo a tomar una persona porque hay todo un sistema de, de, de, de litigio que, que impide que, que estemos tranquilos en lo, en lo que estamos haciendo. Entonces, realmente también una vez más convoco a los gremios a que nos sentemos y hagamos cosas inteligentes para nuestra gente desafío no dar habido puede haber, haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo pero más que yo, ninguno en la historia me obsesiono todos los días tanto de ver dónde simplificar algo para que alguien pueda crecer porque si crece, genera trabajo y por eso también me enojo cuando Sigo escuchando que la PYME es buena y la gran empresa es mala. Me obsesiono, me ¿Qué, obsesiono. Qué mal que hablás. No, sí. Me obsesiono. No vamos a hacer el esfuerzo de hablar del contenido y no de las formas cada no, vez que no. escuchemos un audio de Macri, porque es increíble lo mal que habla. Cuando quiso decir que era el presidente que más hizo para generar trabajo que no, no lo, lo, puedo dijo lo dijo mal para que no sé para que se genere o sea todavía no lo generó rodeado de deseos de las primeras principales empresas del país a quienes les agradeció el pago del impuesto patriótico por el 4% miserable que le pusieron las exportaciones, el presidente Mauricio Macri insistió en la necesidad de avanzar en una reforma laboral porque los empresarios no están tranquilos con las leyes vigentes. Destacó el nombramiento de jueces para terminar con la mafia del litigio y apuntó nuevamente contra los gremios, en particular contra los Moyano, a los que también asoció prácticas mafiosas. En el cierre del 54 coloquio de IDEA, ¿Ustedes saben decir los números así cuando son grandes? ¿Números romanos? No, no. ¿Cómo sería? ¿Dónde eh, está el 54avo? Ordinales. Quincuagésimo S. séptimo. Quincuaj, quincu... Quincuagésimo cuarto. Quincuagésimo cuarto. Bueno, eso del coloquio, del coloquio idea. Macri aseguró que la competitividad, ojo con esta máxima. A, ver, es a La competitividad es la razón de vivir. ¿Qué <risa> ¿Te parece? Se pasó de rosca. Hay ah, otras razones para antes que la competitividad. Creo que está en el puesto número 63. E indicó que el objetivo de su gobierno continuará siendo reducir impuestos y que la política demuestre que puede administrarse con recursos escasos, dijo de cara a las negociaciones por el presupuesto 2019. Estuvo Tomás Rodríguez Ansorena cubriendo el coloquio IDEA en la ciudad de Mar del Plata. Mi impresión se llevó. No sé, porque no hablé con. Sé que estuvo. ¿Cómo es esto? El creo que ideas como un think tank de las cámaras empresariales. Las cámaras empresarias. Sí. y este las año cámaras. invitaron como a toda una troop de politólogos y politólogas progres, no. Twitteros, twitera aparte. Tuvo sí, Casullo, de... estuvo Andrés Malamud. Decidieron como no. Llevar ver, nuevas ir. voces y también invitaron al, al pibe este que tiene un apellido extraño. Ryder? No, además de sí, el filósofo. Invitaron a, es, creo que es sociólogo y trabaja todo lo que es datos de desarrollo económico. Bueno, no me acuerdo su nombre. Ah, Steingart. El de que Steingar. está con María Donnell. exacto. Ah, uh -huh. Y estuvo buena su intervención porque fue haciendo como diferentes frases de... Que si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, en Argentina los pobres no llegan a la universidad. Bueno, le mostró datos sobre por qué eso es falso. Eh, bueno, fue como tirando, le gustan mucho los datos al sí, compañero. Sí, tiene una charla teda. Sí, y fue tirando como datos que desmistificaban algunas frases que se suelen decir. Sí. Eh, estuvo interesante. Sí, no sé cuál fue el propósito, pero dentro de todo bastante bien. Creo que es un, un espacio como empresarial que no solo hace estas charlas, sino que aparte como que nuclea ideas y propuestas y qué sé yo, y existe hace 60 años, una cosa así. Sí. El coloquio de ideas. Y la novedad, o no tan novedad, pero sí desde algunos años, desde que asumió el gobierno Cambiemos, eh, van los... Ministros los, claro. Vidal, los Vidal, Macri Cuando fue el del 2006 Creo que no sé cuántos años hacía Que no cerraba un presidente Que no hubo un presidente al coloquio Y fue como ah. Mira. Bueno, también Macri señaló Que algunas cosas se pueden explicar Y otras no Respecto a las internas que está teniendo con Lilita Carrió Y coincidió con los anfitrones en el rechazo Al populismo, la cual calificó Como algo tentador Y contagioso Estúpido y sensual, populismo. Ante la consulta de si el gobierno aceptaría ir a fondo con sus políticas, Macri señaló que acepta el desafío. Pero advirtió, ante el auditorio de CEOs, siempre fuimos minoría. Para ir a fondo hay que generar una mayoría. Mm. Bueno, dijo, dijo un montón de cosas. Sí, dijo. de todo. Aparte citó Perón, con esto de la competitividad es todo, dijo, es mucho más. Que lo que decía el general Perón respecto de que era la estrella polar en la que se tiene que guiar un país. La competitividad es la razón de vivir, porque es la forma de generar empleos de calidad. Estrella polar está mucho mejor que razón para vivir. Y bueno, Perón contra Macri. Y, claro, por favor. No podemos tener un costo logístico que es el doble de la región. No podemos tener métodos logísticos mafiosos en todos los puntos del país. Todo contra Moyano. Contra Macri, contra sí. el sistema de transporte dependiente de camioneros de carga de altos costos que significan los transportes. Bueno. Bueno, todo indica que se viene la en la comendo, la reforma laboral. Sí, no lo, sabemos, lo van a volver a intentar. No sabemos ah, cuándo. ¿no? Pero bueno, hay que estar preparados. Bueno, eh, ¿Podemos dejar de escuchar audios de Macri en transmisión? No. Es no el es necesario. Es el presidente, y hay que reírse un poco de él también. Es lo que nos queda ¿Habrá voluntarios como Guido Rusconi Del Festifric, pero del Coloquio Idea? A mí sí Gente que eh, no, le A cambio de una remera del Coloquio Idea <risa> ¿Vos caes con una remera del Coloquio Idea A la Facultad de Económicas? Y Dios Y la gente te, te acerca a hablar hay un, hay, un, hay un conocido tuitero nuestro Que trabajó en Idea Ya no trabaja más porque se pasó a la, a la banda Del Conicet pero fue fuera del aire digo quién es. Uh, Tremendo. ¿Qué hacía? Trabajaba haciendo cosas de estadística y eh, investigación, pero para SEOs. Me gusta que sea un coloquio. Sí, me encanta el nombre la, coloquio. La semi promoción. La semi promoción de idea. Es con un coloquio. Porque aparte es mejor nombre que el tan en boga actualmente, conversatorio. conversatorio. ¿Cómo se puso de moda Conversatorio y es un horror? Podría ser un foro. Igual siempre se, se llamó así. Vos, Tristán, que estudiaste el coloquio de idea. coloquio de idea. Para mí el coloquio de idea coloquio siempre idea. fue el coloquio de idea. Bueno, bien. Bueno, eh, vamos a seguir con novedades del mundo de la música. ¿Apa? Sí. porque acá viene el tema que yo pedí? Acá viene el tema que pidió Pati Mayonice especialmente uh, a Mayonice. la producción... Vamos a cumplirle el sueño Vátima Ionice eh, Rosario Ortega Está por sacar eh, El segundo álbum, la menor de los Ortega ¿no? ¿Es de la familia Ortega también? Sí, claro sí, obvio. Bueno, pero el burrito Ortega, por ejemplo, no es de la familia Ortega ¿Qué sé yo? No puedo pero preguntar no la Es de, la, de otra familia Ortega Está clarísimo que el es la familia Ortega. Ortega el, el clan Ortega. Sí, es el clan Ortega. <risa> Historia de un clan. No, bueno no es la menor. Hay menores que, que ella. ¿Sí? Capaz de, la, de las mujeres y... Sí. ¿Hay personas no famosas en el clan Ortega? Sí. ¿Sí? Todavía queda. ¿Todavía queda? <risa> pero creo que el pibe Julieta, más joven tiene... Julieta, la actriz, tiene no, 16 famosa. años. No famosa. Pero... Eh... Julieta, más, joven, al más chico. El más joven, famosa. me parece todavía no es famoso. Todavía pero todavía. se va a alguna profesión... Pero Rosario Ortega es no, joven también, ¿no? No, es Sí, tener 25 años 25 bueno. Y son todas hijas de Palito y de Evangelina Salazar, Salazar? Exactamente Vamos a escuchar eh, el nuevo single que adelante del segundo álbum Se publicó también en este mes de octubre, este mes de novedades Acá en La Mega eh, Vamos a escuchar de Rosario Ortega, Espuma Y seguimos con más de Tercer Mundo tan fácil fluir y perderse en el tiempo cuando apenas nos vimos acercándonos lento Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radionauta FM 106.3 Radionauta.com.ar Un programa que amenaza a la audiencia hora de que las redes sociales lleguen a este programa, si es que no habían llegado aún ¿Qué ¿No estás llegaron? diciendo? <risa> Porque no tenemos una nota con comentarios de las redes sociales ah, ah, ah. ah, te asustaste Me asusté, no, la verdad que me asusté Pensamos que estabas desvalorizando el trabajo de nuestra productora No, no, no, no nunca ¿Cómo solés hacer? Haría eso Parece que hubo una fuerte turbulencia en un avión No, Ay, no sé si vieron que esta vimos. noticia recorrió la semana directamente sí, por sí. los medios de comunicación Turbulencia completamente ordinaria, esperable, no. fuerte, pero que pasa una vez por semana en un avión argentino. Yo cagazo. ordinaria? Me parece que no fue ordinaria. O sea, fue mucho más que la que algunos de nosotros hemos vivido, por ejemplo. Pero no pasó nada grave, no hubo chance que se rompan nada. No. Se volvieron locos adentro. Hubo 15 heridos por una fuerte turbulencia en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. No sabíamos si llegábamos. No sé si estaba gritando o qué Pero me retaron me reta. Por la cucaracha ¿Por qué gritaste? La aeronave, la aeronave Venía de Miami Mira, me voy el volumen así no me grito me Peor me parece ¿eh? Me voy a subir el volumen así no me grito Hola, hola En está. contra de cualquier predicción La aeronave venía de Miami Y aterrizó en el 6 Llegaron. Bien. Datazo. Llegaron, llegaron, llegaron, pero se la pusieron contra el techo directamente. Los pasajeros del vuelo AR-1303. AR-T. Que realizó el traslito Miami-Buenos Aires, sufrieron un aterrador momento cuando el avión pasó por una fuerte turbulencia que dejó como saldo 15 heridos. Ocho de esos terminaron en el hospital. Bueno. Con, con cortes en la sabiola. Ojo. <risa> El intenso movimiento de la nave generó que se abrieran las puertas de los portaequipajes, se derrumbaran las valijas y volaran Siempre por el aire eso. los elementos que los pasajeros tenían apoyados en sus bandejas porque, hay que aclarar, estaban comiendo. Ah. Qué bajón, la verdad me pone muy mal que me pase algo así. Sí, vez. yo me muero. Pero sí. Prefiero, sí, prefiero morirme caso. que pasar por eso. <risa> Hubo gritos y se registraron escenas de pánico. Imaginate. El comandante reportó un nivel 1. Sí. <risa> Con heridos a bordo. No explica lo que quiere decir nivel 1. Si es el, el peor, si es el, el, el más bajo. Si hay niveles entre el 0 y el 1. Eh, hubo un nene que se quemó la pierna con café. Bueno. <risa> un señor se fracturó. Epa. Ah, heavy. Lo más grave fueron cortes. Para mí no fue tan convencional. No, de verdad, de verdad. De verdad. No ah, ninguno tuvo una fractura, dice. Ah, ninguno tuvo una fractura. No. <risa> Hoy en Leyendo como Lord. No sabíamos si llegábamos, fue un vuelo desastroso, aseguró una de las pasajeras. Hoy leí otra nota respecto a la misma turbulencia, donde un señor contó algo muy patético, que dijo, cerré los ojos, me entregué a la muerte y ni siquiera miré a mis hijas. Dijo... <risa> ¡Horrible! Si ¿Sí, quisiste morir de forma egoísta sin registrar la muerte de tus hijos, no lo cuentes en un diario. <risa> en, un tu, en una turbulencia que además no... Tuvieron segundos y no pasó nada. Eh, empezó las 2 o 3 horas de vuelo, muchos estábamos sin cinturón porque el piloto no avisó que estábamos en turbulencia. Mal, mal el piloto. Fue, eso fue lo raro, como que no, no se había sí. preparado de ninguna manera. Sí. Igual se supone que el cinturón no tenía que estar puesto siempre. Aunque esté medio flojelito. Se supone, a ver, hay señales contradictorias. Sí. Supuestamente tienen que estar puestos siempre, pero a veces la señal del en fin. del cinturón claro. de seguridad se apaga. Pero ¿Eso hay, qué quiere decir? Pero viste que, la, si que no que puede ir al baño. Se habla y se dice, ¿Cómo aunque habla, la loco. señal se apague, les recomendamos que hayan cinturón puesto. Confuso, porque, mensaje ver, confuso. Toda la noche están hablando por el coso ese. ¿Qué gana de joder? Los pasajeros volaron cuando el avión cayó en picada y la gente se golpeó contra el techo con una fuerza terrible, dijo una pasajera. ¿Estás imitando a Miami nativo? No sabíamos si llegamos fue un vuelo espantoso. La pasamos horrible. El piloto contradictoriamente dijo que tenía 38 años de vuelo. Bueno, una verdadera pesadilla. Una pesadilla Una pesadela. <risa> una pesadela. pesadela. Estaban por el, la, la altura del Amazonas. Eh... El incidente ocurrió durante la fase de vuelo denominada crucero. Sí. <risa> claro, estaban a vuelo crucero, claro, a vuelo velocidad crucero. crucero. Acá tenemos una explicación de las reuniones argentinas sobre qué... ¿Por qué se producen turbulencias? A ver, ¿por qué se producen las turbulencias? En la, la escuela técnica, atención. Las turbulencias se producen cuando dos masas de aire de distinta temperatura... Si está Trivi escuchando, por favor, queremos que nos chequee esta data. Cuando dos masas de aire de distinta temperatura o bien de distinta velocidad... Atención, ¿eh? Chocan. Ojo. O sea, dos masas de aire chocan. Y Estas masas medio, pueden producir movimientos bruscos en las aeronaves de acuerdo a su intensidad, aunque de ningún modo... Ponen a riesgo la, la seguridad de la aeronave Estoy a banco este comentario Para mí ningún avión se cae por Esto turbulencia Esto fue el comunicado de Aerolíneos Argentinos sí, no, Me parece que lo que pasó fue que como estaban todos comiendo se Y cualquiera se, se, se desbarató la situación eh, Aprovechando el hecho de que Somos personas de la clase media Viajada Estable, viajada ¿Han sufrido alguna tremenda turbulencia en algún viaje? Yo he sufrido una turbulencia No que no sabría calificar de si fue tremendo no, porque no tengo puntos de comparación. Pero yo me asusté mucho. La pasaste como lorto, tío. ¿eh? ¿Pensaste en, en la muerte? mira yo cerré los ojos y no a mis hijas y me, en me entregué a la muerte. No, no. No sé si pensás en la... O sea, en tanto y en cuanto la tripulación no entre en pánico, bien uno guarda, tiene como... la la seguridad ontológica sí. de que la vida sigue existiendo por un, un lapso sí. mayor a la, la... ¿Se te derramó el café? No, no, no, no, no, no, no, fue... De después de comer, a la noche. ¿Se Pero te, no, no, se no, no, te no derramó fue. algo? Debe haber no, no, se me derramó nada. <risa> ¿Seguro? No, nada, nada se me derramó. Pero qué estupidez. Pati, ninguna turbú. No, no Ninguna turbú Ninguna turbú Pero por ejemplo, para Quiero saber esto Porque yo recuerdo alguna Que me pareció como Brusca Pero no dije tipo Bueno, listo Nos vamos a morir No, no Yo tampoco Me asusté Porque se mueve el avión ¿Qué sé yo? Claro, que soy, se mueve sí, el avión sí. Pero para mí es cierto Lo que vos decís De que Tienen que avisarlo Por los altoparlantes ¿O no? Mm. Sí, sí, sí Parece que hay un tipo De turbulencia Que, que es la no. que La que parece que pasó Que se puede prever Y otra que no Hay una que es invisible ¿No? Que es simplemente un, una, dif, una diferente cantidad de aire en el espacio que atreza Entonces el avión cae. Te deja tranquilo para mí que es el propio comandante el que te habla. Sí. sí el piloto. Sí. Es Hola. el piloto que te dice, che, mira no pierdas la cabeza. Tranquilo, tranquilo. <risa> Tranquilizate. Igual bueno, si te dice no pierdas la cabeza que sí, algo está mal. Desconfía, sí, sí. Bueno. No, no, pero tiene, o sea, son conscientes en general, al menos los pilotos que me han tocado a mí... De la paranoia que existe respecto sí. al miedo al avión, al miedo a volar y qué sé yo. te dicen como, igual es el... normal esto que estamos pasando. Como... Piloto igual es un ser intrínsecamente canchero. Sí, bueno, tiene con Entonces... qué, huele un avión, o sea. Bueno, bueno, bueno, bueno pero tampoco igual no me hables así. Pero por el sonido de la voz decís. Sí, por el acento del castellano, que se vuelve raro porque es piloto, y sobre todo del inglés. Sí. Bueno, el nivel de inglés. Es dudoso. De, de toda la tripulación, siempre muy dudoso. Sí, sí pero sí. la blanca cheirando. ¿Cómo? Ah, <risa> Está sí, intentando sí, entrar sí. en el modo piloto. La altitud de... Casi de piloto. Las tardes, pasajeros. <risa> es que arrastran, como... Vos Me sabés pedo. que estoy manejando un avión mientras digo esto, ¿no? Como que no puedo... buenas tardes, pasajeros. Y que van <risa> todos... Van todos traqueados, tipo... Estimate, Marina. time will be... Sí, Tengo un comentario en las redes sociales. ¿Aplaudieron ustedes el aterrizaje? Yo no participo del aplauso. <risa> de ese hecho social que es el aplauso, sí. que es ¿Sí? contagioso como el populismo. Sí, Yo sí, peligroso. No. Yo en general no. Pero sí me ha pasado, no de lo de las turbulencias, pero me ha pasado de aterrizajes... ¿Aterrizaje, no, ¿Aterrizaje forzoso? No, forzoso no, raro. pero raro que decir... Mmm. Yo no temo en el aire, el temo rebotín, en el aterrizaje y en el, y en el despegue. En el espegue, sí, el, sí, el aterrizaje Y creo que sabes aplaudir tipo, estoy no, viva. No, la fuerza del aplauso es directamente proporcional a lo al cagazo, que fue el sí, aterrizaje. sí, sí, al cagazo. Sí, sí, sí. El, re, el famoso rebotín, ese que <risa> que toque <risa> el piso <risa> se vuelva a elevar. Y a decir, uy, nos no, fueron, volvemos a... ¿Viva qué, muchachos? Eh, um, sí. Comentarios bueno, en las redes. La gente se puso medio loca, ¿eh? Porque automáticamente aparecieron los expertos en aeronáutica. obvio. Y nunca, nunca no no lejos. no, no el piloto cómo se llama, eh, el director de cine. Eh, ay, ¿cómo se llama ese señor? Ah, eh, el piloto contra la corrupción. Tío, ¿Cómo se llama ¿Cómo el se llama director el de, de cine que... El de... Whisky Romeo Solú Piñero. Enrique Piñero. Ahí está. Com sí. ¿Comentó en este foro? No comentó no en sabemos. este foro no eh, sí empieza, empieza Martín Castro sí Diciendo un comentario Muy boludo, <risa> muy, boludo. <risa> muy boludo Peor es casarse Bueno, no, chao Volve la próxima Descalificado Seguí participando eh, Freddy Garay A Flybondi jamás le pasaría esto Porque apenas levantan vuelo Y regresan los 10 minutos por fallas Bueno Hubo mucho bardeo a Flybondi Sí, sí Aunque no era la aerolínea Sí, no, eh, ¿Por qué no le destrozaron aún más el avión? Así aprenden a no cagarle la vida a la gente Dice Daniel Peche Los pilotos se merecían que los caguen bien a pal El bien lo agregué yo Pero, Que los caguen bien a palos Si había algún infartado lo terminaban de matar y Si está infartado está muriendo ¿Por qué no las evitan las turbulencias? Porque no se puede capo Siempre están los, eh, los los buitres que quieren que la situación sea peor a lo que fue. Sí. ¿Por qué no los cagaran? ¿Pero por qué? ¿Qué, qué hubiese solucionado eso? Ya está. que Llegó por suerte el experto Pablo Díaz, que con aire de superioridad dice, ibas a 11.000 metros de altitud y te agarró Turbo. Hay que bajar a 9.000 metros, papá. Listo. Listo. ¿Te agarró <risa> ¿Qué pasa ¿Te agarró Turbo, mano <risa> Qué bronca. Hay que bajar, papá. Lucas sheridan Ger dice, ¿van a acostumbrarse a usar el cinturón durante todo el vuelo? Primer aviso. Bueno, malísimo. Eh, Eva Luisa dice, me pasó rumbo a Europa, pero no tan así, jujuju ju ju. ju. <risa> Sobrepeso de iPhones y factura, dice Juan Carlos Correa. ¿El piloto era de apellido Macri? Mm. Eh... O, Obaldo Mariotti dice Por eso siempre que viajamos con Nora Elegimos los paquetes a las termas de Río Hondo Que es van en micro <risa> Muchas personas al mismo hotel Es más barato, no hay turbulencias <risa> Esto creo que ya lo dije antes Pero recomiendo siempre el hotel que está bien frente a las termas ¿Quién te <risa> ¿No? ¿No? El vos? mejor comentario Frente a este comentario, totalmente tierno Viene la respuesta de, Far de Martín Semina Vas a las termas porque sos pobre, punto ah, uno horror ¿Qué le gente... ¿Qué le pasa? Es da da def, déficit Y los pilotos no saben evitar las turboles hijo. No entiendo Desguásenla, les está hablando de aerolíneas ah. De la empresa Ah, porque da déficit Me eh, recostó eh, me costó mucho. Ramón Humberto Pereira dice Pasó por una ruta aérea que no terminó De asfaltar Austral Construcciones De Lázaro Báez Fernando Máximo Torres, nunca olvidaré cuando una fuerte turbulencia me agarró justo cuando orinaba en el baño. Me di la cabeza contra el techo y obviamente oriné por todos lados. Que orino por todos lados quiere decir... ¿Que orinó todo el baño o que orinó por todos los lados de donde se puede llegar a orinar o alargar no, algún líquido? No, que <risa> sí, se auto-orinó. <risa> se auto-orinó, se auto El autorinó. valle lo orinó como ese baño. <risa> Atención que Wenceslao Rijavec introduce esta esta discusión eterna entre qué es más seguro viajar. Ah, a ver, no. me, gusta, me gusta. Viajar en auto bate. será más peligroso, pero te das el palo en un segundo y fue. ¡Ja, <risa> ja Banco, nada, más, banco. nada más falso que eso El ¿verdad? avión a veces está 20 minutos cayendo Una pesadilla <risa> Porque se siempre te descubiste que te dice Ah no, sí, claro. tengo miedo al avión No, pero los aviones son los más seguros que hay Bueno, los pilotos terminan con los brazos fracturados En los últimos minutos del esfuerzo Que hacen para tratar de mantener sí, el avión Pero la dirección pero... de un avión No es de mecánica ¿no? Que tenía que hacer fuerza para levantarlo buen ¿Qué está diciendo? Señor, ¿qué está diciendo? Nico Yazauro dice, por alguna extraña coincidencia del universo, siempre que el avión agarra turbulencia es cuando te sirvieron la comida, ni antes ni después, en la comida. No, te, no tenemos datos para confirmarlo, no, pero es no, probable no. que sea cierto. Me gusta el comentario de Andrés Descalzo. Ley de Murphy. Andrés Descalzo dice, "Y voló y me hizo volar y yo volé de él." <risa> no. Al Bueno, eh, gente muy indignada. Con, no nada con esto bueno vamos a pasar a la siguiente sección por favor que es el tres canciones bienvenida bienvenida tres canciones 3 vamos a arrancar con el mato a un policía motorizado y eh, corre corre corre maría le dijo su tío david Quiero salir, camino abajo de la plaza, ella no sabe qué va a encontrar. Corre, corre, corre, fumo tu voz. corre, corre, corre, la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 dionauta 106.3 tres canciones 3 suenan ahora en el tercer mundo 33, tenemos el tres canciones, 3 covers de clásicos hechos por el indie platense. Bien. Eh, hoy toca Señor Tomate, el 15 años de, 15 años era, ¿no? 15 años. De Señor Tomate, seguramente estemos por ahí, eh, es lo que estamos escuchando ahora. Sí de las Artes, ¿no? El galpón de, de las Artes, las artes. exactamente. Empezaba a las 6 de la tarde la movida. Es una cosa larga, con feria, con comidita, con cosas. Bueno. Tocas Tomate, cumbia queers. Se pueden acercar. Eh, es en realidad también una excusa para hablar de otras cosas este tres canciones. Ah. Como por ejemplo, ¿qué onda con... La vida, la muerte. ¿Qué onda con los covers en el indie? <risa> ah, mira la pregunta que tiró. Eh, no es tan común Pero, pero que los hay, los hay no, ah, yo, Mi respuesta sería, en su justa medida, banco a muerte. Yo banco mucho las versiones de temas Al mismo tiempo que odio la banda de covers No, la banda no, tributo que está sí, mal que sí. Odio la banda de covers, me gusta mucho Las bandas que reversionan temas Porque hay temas que los hacen mejores Y aparte que tienen un estilo particular Me parece una muy buena política sabes qué? Hay una canción Ojo, ¿Qué? ¿saben qué? ¿A quién la hablás? Maloyentada, <risa> de una, una primera canción, persona Sí, sí, de Monstruo Que es un cover de Kiss Una traducción sí. de un tema de Kiss. Hermoso, y uno de Wilco, también, así. de Wilco también Estamos hablando de los que quedaron afuera, ¿no? Claro sí. eh, Y también es un, una excusa para hablar de Compilados y discos tributo Como es el disco en el que ¿Hubo apareció varios. este tema hubo varios. En un momento hubo varios Por ejemplo, el tema que escuchábamos hace un rato De El Mató que no, no... yo no lo he escuchado en muchos lugares ¿Está solo en Youtube o no bueno, eso? Yo, no suena mucho Encontré corre, el corre, corre. link para descargarlo entero El tributo a Devolvete Underground and Nico Es un tributo que armó una banda que se llama Woody Alien En el año 2009 eh, Bandas platenses de la Ciudad de Buenos Aires y otras versionan Hacen el disco entero eh, de la Velvet, el Devolvete Underground Nico Y eh, a El Mató le tocó hacer Run, run, run, corre, corre, corre Corre, corre, y aparte No solo la tradujeron, sino que le agregaron Cuestiones de platensidad Por la 32 sí exactamente corre. Hicieron una versión autóctona De un clásico de la Velvet Underground eh, En el caso de Esta que escuchamos ahora Señor Tomate Ya nadie va a escuchar Tu romera Que salió en el disco El de regreso Octubre, disco tributo a Octubre también. A Enorme tributo. disco. Otro tributo un disco. Muy bueno. Eh, impulsado eh, por Radio Universidad. Acá no está el año, pero creo que era el 2006. Y algo así. ¿Cómo? ¿Qué pasó a Radio Universidad que no hicieron esas cosas? Hicieron dos discos. Llegó la administración de la gámbola. <risa> no, no sé, pero este sí, ambos discos se pueden encontrar en Cedici unlp.es el, el repositorio, repositorio de institucional de la universidad tiene du estos dos discos S el tributo de regreso octubre que es tributo es un tributo al disco octubre que además incluye los dos temas inéditos de los redondos el regreso de Mao y de estos polvos futuros lodos y y el, tri el tributo a Virus tomo lo que encuentro también con bandas platenses eh, muy buenos ambos este es de bueno Tania había escuchado tu remera, Señor Tomate, de Terreros Octubre. Creo ¿Tiene... que este tema Señor Tomate es uno de los mejores, de es de sí. las mejores versiones de ese disco. Es hermoso. Sí sí sí. sí, sí, sí. Pero yo también, Crema el Cielo, hace Jijijí. Sí. No me acuerdo. Ay, ya no me acuerdo. Pero hay, hay un par. Y Señor Tomate también eh, canta una gran canción, versiona en el disco anterior de La Velvet. Eh, ¿Cómo se llama? Todas las fiesta del la mañana Ajá. Sí. Es un temazo total, no es es total. He escuchado mucho el disco Tributo a la Velvet Es que lo voy a mucho los Pasó medio desapercibido lo voy, a lo, voy a buscar, lo voy a buscar Igual a mí confieso la Velvet Underground no me gusta mucho Yo no soy fanático, justo, justo pero es, es un el... gran disco. Justo Porque el, el... Profesor, yo lo, escucho, <risa> yo lo, escucho, yo lo escucho, eh, escucho, bastante, A ver, no me, sí, gusta, me gusta Obviamente que es una banda icónica, pero la, no me no me gusta la, la mucho la voz, como que no me termina de de cerrar. todo, rap. claro, exactamente. Eh, es, son, es una banda de culto. La verdad, igual ya no es más de culto, como que ya ah, ya saltó la ficha que son unos capos y en algún momento fueron medio desconocidos Y qué sé yo Pero ya está como que no, no, no, pero es como No, no desconocidos, pero sí como una banda Que no, no explotó, que sí? no tuvo una popularidad Era una banda de culto En, en, su, momento. en, su, momento, en su, momento, su momento, por eso, momento, eso ahora sí. ya no claro, claro. Pero no deja de hacer un poquito De hacerse el distinto Escuchar sí, la vela sí. Y además tiene toda esa cosa De Warhol, de La sí. Banana Que, dichosa de paso Tiene algo que ver con la tercera No vamos a decir qué. Sí. Todo. Eh, y después, otra... Quiero traer es a este programa... No. Ah, bueno. Una... columnista. Eh. Vos parte de este programa. Sí, sí. Recupera el compipulenta. El compipulenta. Compi Alert viol, violador. Sí, alerta violador. Bueno. No, no sopa ninguno. Pero bueno, eh, la, las cosas pulentas. Porque ahora vamos a escuchar de Valentín y los Volcanes Te quiero infinito Tributo a The Clash A Spanish tributo, Bombs Gran canción que está en el Compipulenta 2 Del año 2013 ¿Qué son los Compipulenta? Compilados De bandas indies que Entre finales del, del siglo 2000 La década del 2000 Y del 2010, principio del 2010 eh, Hacían festivales compilados Y hay un programa de radio que salía por Nacional Rock sí, la, eh, hora la Hora Pulenta Conductados por Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger Yo fui una vez a un Festi Pulenta ah, Estuvo bueno, eran el Matienzo Y tocaban muchas, muchas bandas eh, Ahora no me acuerdo quién cerraba Pero Bestia Bebé claro. tocaban... No, no, la verdad Estaba que bueno. los, los Compi Pulenta están idea. re buenos Y además están re bien producidos sí. o sea, Tienen una sí, sí. buena edición los todavía están disponibles en Bandcamp y para bajártelos tienen unos libritos digitales hermosos dibujados por Podet y Gustavo Sala y eh, con con nah, historia de la banda, historia de la canción. Eh, así que bueno, eso. Bueno, el de canciones 3 de la fecha. Sí. Él mató hace también un tributo a ¿cómo se llama la banda Embajada Boliviana? ¿No? Sí. Después, por ejemplo, Norma, en el último recital que fuimos, eh, hizo un cover de guaya Sí. Que fue tremendo, fue, como fue tremendo todo lo que pasó esa noche. Bueno, Norma está también en el disco Tributo a Virus. Eh, hace, no me acuerdo qué tema, el pero... El Tributo a Virus está. tampoco lo conozco, por ejemplo. Sí. Pasa que es viejo ya, o sea, tiene como 15 años, es de claro. 2004. Claro, no, no, lo voy a, a chucar. ¿Puede ser que esta de Valentín los Volcanes la escuchamos en vivo una vez en la desgastación? Sí, un tributo de Clash. Un tributo de Clash. tributo de Clash. Tributo de Clash. Versión 2 que... que también el tuvo el... su versión 1 en Pura Vida, una noche que nos la pusimos también, pero hace muchísimos años, <risa> Pati, ¿te acordás? Yo no Ah, estaba... el, el tributo al... al a Nevermind de Volox. A Nevermind, su, sí, tremendo. Nevermind de Volox, entero, sí, sí, sí. una banda por tema. En Pura Vida, 2011. 12. 40. 12. Estaban los Falcons, tocaron... Los Falcons. una mucha, oh. Muchos temas de, de Sex Pistols, fue tremendo, hermoso. Sí. Qué lindo, fue qué lindo. Bueno, eso. Eso fue el tres canciones tres. Eh, si se les ocurre alguna que haya quedado fuera Recuerden la consigna. Tráiganos a la covers de temazos hechos por bandas de indipatencia. Sí. A ver. No, creo que no me acuerdo ninguna más del eh, de esos, de, Dentro de esos discos hay otras Sí, claro, sí, bueno Hay eh, una banda uruguaya Que hace un cover de un tango Escrito por Borges Ludo. Hermoso eh, No me acuerdo Bueno, vamos a escuchar ah, yo tengo una. Pablo Dacal Tiene una versión De un tema <risa> Dejame gritar un poquito Tiene una versión de un tema de Rodrigo Que es Mirá. excelente ¿Qué tema, eh, el, el, el aviso clasificado sí, en el sí, diario sí, sí, sí, sí, sí. Vamos eh, a buscarlo ahora bueno Después hay sistema. un disco Tributo a los Rolling también Que salió el año pasado o el anterior Yo lo he escuchado, no, no enterado. nunca lo vi En internet pero lo he escuchado En, en, en otra radio que no sé Pero, pero, pero lo, lo han pasado Bueno, vamos a escuchar entonces Para finalizar este tres canciones 3 Valentín y los volcanes Te quiero infinito Esos es fin de 1940 nueve cuarenta Federico, Lorca, está muerto Tiroteo si es de noche en el cementerio Bombas caen en Costa Rica Yo estoy volando en un, en un avión de A los mejores mueren en la colina Los coches rúnebres pisan las flores Nuevas bombas pero te quiero infinito Yo te quiero Yo soy de de 40 febrer Colo que está muerto Tido si hoías de noche en el cementerio Bombas caen en Costa Rica Yo estoy volando en nun en un avión de casa los tercer monde, boludeando en el éter de caca. 47, el ocaso de este programa 249 de Letters Sermon. Quedan pocos minutos, pero hay tiempo para una sección. Pero seguimos vivos. Sí, seguimos vivos porque la turbulencia que acaba de pasar... Nos agarró con el cinturón puesto. Exactamente. Tenemos noes de las personas ratas, en sentido Mirá. metafórico, ¿no? Sí, sí. sí. No, no, de, no de del no hombre lo, rata. No de... Claro. Las personas con dientes largos tampoco. No. <risa> roedores, que no son de mi agrado en absoluto. No, no, no. nos referimos a los, a los tacaños. Claro, a los tacaños. Por si tacañas. nos escuchan de otras partes de Latinoamérica que no saben, que no saben si lo quiere lo decir. Rata. Requiere. Y acá hay una aclaración. A ver, hay a ver. metodológico, porque estamos con los apartados no, sí, metodológicos. Sí. Ya fue, pintó apartado metodológico. Spoiler alert. Cero no rata no tiene que ver con una cuestión... De dinero No, claro, por supuesto, dinero, no tener por supuesto que no. Tiene que ver con una cuestión de religión ¿no? No es que los, ju los, judíos, <risa> los judíos son raros Y tampoco tiene que ver Con una cuestión de ser ahorrativo No, no. no por supuesto no, no Está bien está bien hecha la aclaración Son dos aclaraciones necesarias Para empezar a O sea, enumerar. uno puede ser rata Y no ser ahorrativo O ser ahorrativo y no ser rata sí, sí. Y uno puede ser rata y, y no tener plata claro, Y ser rico de hecho, se mucho el caso. Como el tío rico. Como el tío el rico, rico, claro. Tal cual, exactamente. Es una forma de relación con el dinero, sin importar cuánto sea el dinero o lo que se haga parte de esa relación con el dinero. Así es. No, primero no. primero no. Primer no. No a que estén todo el tiempo pensando en la división final. <risa> la la <risa> apocalipsis. <risa> ¿Cuánto compró cada quien? ¿Quién le devuelve a quién? Es eh, di, Claro, disfruta el asado. Están anticipando Después. el momento de la cuenta. Ya más o menos cuánto va a salir. Pero qué sé yo cuánto va a salir. Bueno. Bueno, sí. es una... no. Se lo noten tranquilo al rato. Sí, está, está como midiendo. Está sí, sí. calculador. Si sí, algo es, es calculador. No aunque, aunque quiera disimular su tacañez, siempre queden evidencias o se expresen pequeñas cosas. Como por ejemplo, yo compré unos chicles, sumá 15 pesos. O yo llevo la bebida y te quedé con un vino y una gaseosa y son 25. Sí. Uy, uh, no traje plata. Me, me olvidé, me olvidé. La Esas pequeñas actitudes sí. dejan entrever a un ver un signo y al mismo de, de, de, de atacañez. Es muy fácil diferenciar al que realmente se olvidó la plata sí, sí, sí. que al que Absolu es tacaño. Sí, sí, absolutamente. O sea, te, o te da al toque. Uh -huh. Pero aparte, si estamos sumando los totales para el asado... O alguien puso 625 pesos por comprar la bondiola, alguien puso 480 por comprar la verdura. Y vos compraste una cebolla de verdeo que salió 15. No lo sumes, no lo sumes, por más que vayas a pagar, no lo, no lo sumes. Pasa con mucho con la bebida, que sí. es como Bueno, sí. la bebida bueno, siempre está como fuera de la... Siempre está como en una zona gris, a veces no se cuenta, gris. a veces no, pero si yo... vos vas a un asado y, y hay que pagar porque dividen la plata, que yo que además se compró bebida y vos llevaste un vino que tenías en tu casa. No lo sumes. claro que no. Si compraste un bueno, un vino bueno, hay altas chances de que ese vino te haya sido heredado de otra juntada, de otra casa. Entonces, ¿cómo lo vas a sumar? Conociendo el patrón de la gente que hace eso. Al final en el final de los tiempos todo todo tienda a cero. Todo se va a restar cuando llega el apocalipsis no va a importar. Claro, nos cuguen estar al lado del no rata. Todos tartona en misma balsa. Acá con este con este no tenemos un tiempo para la Para la reflexión la, filosófica a la, la charloteada Entran dos cosas. Una es que yo no sé cómo posicionarme, ¿eh? A ver. Pero decir no primero es en la suma final. Sí. Les que no toman alcohol. Tienen que tener una suma diferenciada o no? Pregunta, a, posiblemente nah, nah. tenemos de acuerdo en que está bien la suma diferenciada. ¿Está bien? Depende, depende, o sea, para mí si no. hay un, si hay previa Sí. Yo creo que sí, porque si se compra mucho, claro. mucha mucha bebida si, alcohólica, si se compró el vino y la gaseosa y qué sé yo, eso Por ejemplo, asado? voy a poner un caso autorreferencial. Sí. Yo no como carne y voy a un asado y no digo que me hagan mi claro. propia claro. cuenta para mí. No, arena. no, está bien. Tiene razón Pati en lo que dice. Lo que es hay riguro. un lado ve que seguro que no merece cuenta diferenciada es la persona que toma alcohol, pero ese día decidió tomar poco o no tomar. No, no, no. Pero yo no tomé, no tomé casi nada, chicos, así <risa> que pónganme en la cuenta, sí, pero Problema tuyo la cantidad de vasos que tomaste No te estamos contando los vasos hermano Hubo alcohol Si querías tomaba, si no querías no tomaba Pero pagá igual Aparte si hay contar por vasos Siempre salimos perdiendo no, no, si hay que contar por vasos chicos Nosotros siempre salimos ganando sí, sí. Pues En proporción cantidad, de cantidad tomada por peso pagado la la El cociente Favorece el alcoholismo Tal cual, tal cual Tenemos el tercer, no, nunca, no a que nunca se pueda relajar el rata o la rata respecto al gasto de dinero y todo le parezca caro. Dejando de lado el caso inflacionario argentino. Y eh, sí, un poco desierto. Y que haya un sobre sobreesfuerzo constante en que todo te que ser austero, barato, relación precio de calidad, etc. Hay que salen en cara y hay que aceptarlo. El rata, yo no sé si sigue, pero te caga el viaje, te caga las vacaciones. Oh, sí. No, no está el no de las vacaciones. Porque es como nunca te no podés puede comer, comer en este un lugar. día. <risa> y no pensar cómo impacta en el precio final del viaje por un rato. Hacernos todos los boludos. Comer en este lugar en donde jamás comeríamos en la ciudad donde vivimos. Pero dale, estamos de viaje. <risa> no, no. no no, porque si yo, me, me toco volver antes si comemos ahí Ay, no, no, no te vas a volver a... <risa> no, y el, el rata también el rata y el asado es una relación difícil no <risa> sí, lo estamos viendo sí. El rata come carne muy mala aparte Nos gusta comer un poco más rica la carne No, no tenés que ir a la carnicería más barata del universo Para pedir osobuco claro. la... ah, hay, hay un fenómeno que va de la mano con el rata Pero que no siempre no, no siempre se dan de la misma manera Que es eh, algo que en pranzo se llama el fenómeno del padre Pedro A ver, me encanta, me encanta El padre encanta. Pedro era un parro colocal que caía a los asados una vez terminados y picoteaba las sobras. ¡No! ¿qué? Como ¿Qué quien nada? no quiere la cosa. No. Y como el Padre Pedro tenía cierta legitimidad le fundada en lo sobrenatural. No. <risa> y él caía y se hacía un sanguchito con el vacío que sobró, qué sé yo. Entonces, en los grupos de amigos se suele... No hagas la del Padre eh, Pedro. No hagas la del Padre Peter. No, está mal esa. Está muy mal bueno eh, tenga sí no al hecho de que en muchas ocasiones esto va con lo de las vacaciones de también manera, no ¿sí? su ahorro va en el ahorro del rata va en detrimento del gasto o del bienestar de otros o de otras vamos a dejar propina igual sí. aunque vos no dejes <risa> no, vamos, o sea, de hecho vamos a poner lo que bueno pusiste. Claro. Para no quedar como unos ratas todos. No es que a poner todo. menos plata porque vos no ponés. Si vos sos rata, nosotros no somos rata. Oh, claro Gracias, pero no queremos almorzar galletitas con queso. <risa> vamos a ir a comprar una comida de verdad. Claro. Quiero un café. Voy a un lugar. El único lugar que hay. Es caro el café. Lo voy a comprar igual. Claro. Lo claro. no voy a no ya comprar estoy, café. estoy acá. Claro. estoy acá. Bueno. Bueno. Después tenemos otro no. Y un no... Eh... No son... Recontrano Recontrano al tacaño cubierto de vividor Claro Que hay mucho hippie con este con sí. esta matriz Porque Eso... no hay rata sin no rata ¿eh? Porque en definitiva <risa> El rata se El rata vive del no rata sí, Como en el de, caso de la propina que acabamos de describir no De la generosidad Ponen propina a los otros De algunos carlitos <risa> No, y después está El que te cuestiona lo que gastas el que te dice, ah, ¿te gastaste 3.000 pesos en una zapatilla? Como... Ah, el, que el cuestionador. Sí, el que te cuestiona. como y... ¿Es, es medio rata el que cuestiona no. Sí, sí, sí. Como que todo tiene una obsesión con el dinero. Claro. Entonces todo mide en valor dinero, pero, pero dejando por fuera otras variedades, por ejemplo, la calidad. O sea, no importa uh -huh. si la zapatilla te salió más cara porque es mejor. Uh -huh. No, claro. te salió más cara, punto. Claro. Y es, es lo que te cuestiona es eso Es que el Rata eh, no tiene en cuenta la variable eh, calidad muchas veces Para el Rata tú tiene que ser barato Y hay cosas que es verdad que podés hacerlas que salgan más barato Y hay otras que no Gente que, que, que no disfruta la vida además Porque no es que ahorra o es Rata para después gastárselo no, no, no, no, en no. otra cosa es actitud, claro no. Con es eso una que una se ahorró Es una permanente Es una filosofía de vida ah, sí. Una filosofía de vida que en nuestro último no Tiene una etapa superior y ya irrecuperable el Miserable. El Miserable. El Miserable. El Miserable, sí, sí. Que ya es como... Que vivió ya 40 años de rata, bueno, ya está. Sí, ya está. El, el, el... el que tiene hijos y no les da plata para que claro. salga. Tal cual, ese, ese tipo de gente. No van a abrir Bariloche, no porque no tenga plata el padre, sino porque le parece caro, no es un gasto injustificado. Pero por favor, es que claro que es caro, sí. No, Pero... existen... Y, y, y vallas existen. Y vallas existen los Miserables. Yeah. Bueno, man... Un... Tacaños extremos, hay un programa, no. <risa> tipo los <risa> los acumuladores. ¿En de e entertainment, de esos. La contracara de los acumuladores. Tacaños extremos. Uy, no, terrible, terrible, me está... muero, me sí, muero me Qué cabronca. No, está bueno para ver. Bueno, eh... todos conocemos un rata y nos lo estamos figurando. Por supuesto. Lo estamos describiendo sí, lo estamos de manera describiendo. velada. Spybel. Sí, sí. <risa> llegamos a ser finales. Sí, sí. Me encantaron estos nombres. Sí, muy buenos. Muy buenos. Bueno, me encantan los Ramones también Bueno, ¿algo más que te guste? <risa> Algo que quieras compartir con la comunidad eh... Lo podés en el brindis igual Bueno, momento de brindis Justo, mira Yo ya tengo mi brindis Bueno, decilo Voy a brindar por la entrevista que nos otorgó Santiago Abel Me parece que estuvo muy a la altura del momento histórico Que está viviendo Brasil <risa> o sea, si Sentido del momento pensar. histórico Tuvo Mucho sentido el momento histórico Entrevistaza bueno eh, Yo voy a brindar por eh, no sé. Señor Tomate, por Señor Tomate ¿Qué pasó? Señor Tomate sí irrepetido parece Cuando ¿Sí? entrevistamos de forma sí. diferencial a Poli Bueno, ya fue <risa> Porque cumplen 15 años y porque los escuchamos en este programa en una versión muy linda y ya no iba a escuchar tu rumera Yo también iba a una banda. Lo sea que no sé si... Pero a ver, estoy perdón. ¿eh? Scrolea, ¿Scrolea, No, no, si iba a vender por... <risa> por los babasónicos, por los babasónicos. Y por su nuevo disco. Por mal una banda... No, no, no por... Me, me como obligándome a ir al próximo recital que hagan, porque nunca los vi en vivo. ¿Puede bueno. ser que toque babasónicos con Usted Señal de sí, sí. en, sí. en Atenas. Esa, ¿Esa fecha Pinta Piola? Pinta Piola. Pinta Piola. Uno Dick, primero de primero diciembre. diciembre. en el Microestadio Atenas. Allí estaremos. Esto en fue el tercer mon. En Microestadio. Ay, no. Microestadio es microestadio. hermoso. Anita Lorenzi sí. estuvo en la producción ejecutiva. Sí. Guido Rusconi tuvo la operación técnica. También. Cristán Basile, Vasily, Fátima Jiménez, Manuel Elizábal estuvimos en la conducción. Doife, Santiago Abel estuvo en Brasil siendo entrevistado por nosotros, nosotros. <risa> y esto fue la Tercer Mon. Nos pueden volver a escuchar el lunes de 2022 en Radio Cat en radioalta.com.ar y si no nuevamente en vivo el próximo sábado de 18 a 20 por acá por Radioalta en el, ¿El programa, programa 150 250. Esos. <risa> Yo lo corregí <risa> hoy y ahora sí, así se sí. va Bueno, eh, nos vemos general. en el programa 250 nos Chau